Mirá, acá no hay ninguna bandera de ningún partido político. La gente está boteando a Suárez directamente, al gobernador. Tiene claramente detectado cuál es el enemigo de esta problemática y lo único que quiere es la derogación. No tienen con quién negociar, el gobierno no sabe con quién negociar porque esto es una pueblada que no tiene... digamos Ahí está la Asamblea por el Agua, pero la Asamblea por el Agua eh, digamos, es una organización que excede, no conduce todo esto. Esto es una pueblada de subsuelos muy, muy impresionante. Entonces está digamos, en una situación crítica, en la legitimidad del gobierno, porque se para la actividad también productiva, eh, afecta muchas cuestiones, y ya la gente en los comercios está pidiendo que se sí, le la ley porque le está complicando los negocios, o sea, el Estadoingen no puede no puede instalar el sentido común de de por qué hay que darle el sí a la minería. El sentido común lo está instalando el pueblo en la calle. Acá estamos, compañeros.